Ya es viernes 14 de octubre, vuelven las temperaturas elevadas para este fin de semana. Según Bordonado, hoy comienza un nuevo veranillo, alcanzaremos una máxima de 28 grados centígrados. En estos momentos tenemos en la estación meteorológica de Telelelch 18 grados. El Camp Delch va a ser el protagonista este fin de semana. ...en la ciudad, por esa fireta... ...que se inaugura esta tarde en el Paseo de la Estación... ...es una buena oportunidad para mostrar... ...a los agricultores nuestro apoyo... ...por el esfuerzo que realizan para sacar adelante... ...unas cosechas que son la envidia de otros países... ...al igual que el resto de trabajadores... ...sufren las consecuencias de la guerra de Ucrania... ...pero el incremento de los costes de producción... ...se está cebando más en este sector... ...castigado ya por un Ministerio de Transición Ecológica... ...que está acabando con la paciencia de los regantes... ...el año hidrológico lo acaban de iniciar... ...sin enviar por segundo mes consecutivo... ...ni una sola gota del tajo al segura para riego... ...el Ministerio lo justifica por la sequía... Y y por las reservas de las que disponemos, pero éstas se agotan y la única alternativa al cierre del trasvase es a día de hoy agua desalada, cuestionada por los agricultores por su elevado coste y por no ser adecuada para algunos regadíos. Los precios injustos y el que no esté garantizado el relevo generacional son otros de los problemas que deben solventarse si queremos un futuro para el Camp I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Y hoy vamos a contarles en nuestro relato informativo que el Partido Popular vuelve a criticar al equipo de gobierno por su política de movilidad, por la supresión de más plazas de aparcamiento. Las últimas, las que están previstas a suprimir, es una veintena en la calle Teniente Ruiz, por las obras de Plataforma Única. También desde AENA aseguran que han concluido los trabajos de insonorización para un total de 130 viviendas incluidas en el plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Elche. Ahora se van a añadir otras 26 más para aislarse acústicamente del ruido de los aviones de un aeropuerto que este año recupera casi la actividad de antes de la pandemia. En septiembre pasaron más de millón y medio de pasajeros por sus instalaciones. Y por otro lado, mañana sábado, el Lord del Chocolater abre sus puertas al público para que puedan conocer el proyecto que han retomado desde la Fundación Mediterráneo de cara a poner en marcha este mismo mes las clases de la Escuela de Pintura del Lord del Chocolater con la artista María Dolores Mulá como directora. Una escuela que cerró sus puertas en 2014 y que ahora vuelve para seguir fomentando el arte en el municipio. Y hoy será presentado el nuevo entrenador Jorge Almirón... ...y el propietario Cristian Bragarnich... ...comparecerá ante los medios de comunicación... ...para explicar los motivos por los que ha dado... ...una segunda oportunidad al técnico argentino... ...que ya fue destituido en una temporada anterior... ...por sus malos resultados... ...explicaciones que pide la afición... ...que encendió las redes sociales... ...tras conocer el fichaje de este entrenador... ...que no gusta... Bien, pues con la lectura de los titulares damos paso al relato informativo cuando pasan cuatro minutos de las siete de la mañana. Tenemos por delante un fin de semana, lo hemos dicho, donde el mundo rural va a ser el protagonista gracias a la fileta del Camp Delch, que se inaugurará esta tarde a partir de las seis en el Paseo de la Estación. Para esta edición hay novedades, como el incremento de expositores, por primera vez estarán los jóvenes de la olla y las vallas, se instalará un racó gastronómico y se espera contar con la participación de la Consejería de Agricultura con las denominaciones de origen de los productos valencianos, como la granada mollar, que lleva años participando en la fileta para promocionar la granada a través de sus concursos. La fileta abre sus puertas en un momento crítico para los agricultores que están sufriendo los efectos de la guerra de Ucrania por el incremento de los costes de producción. Desde la Unión de Yauradors se ha interpuesto además un contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por no reducir los costes energéticos a los regantes como aprobó mediante decreto ley el pasado año según ha señalado Santiago Pascual, delegado de la Unión en Elche. ¿Por qué? se nos se había prometido que a los agricultores que utilizaban energía eléctrica para los riegos, se les aplicaría una doble tarifa, una tarifa para cuando riegan y una tarifa mucho más reducida para los costes fijos, en, en los costes cuando no se riega El caso es que eh, esta bonificación para estas eh, comunidades de regantes y agricultores eh, no se ha planteado, aunque, aunque figura reconocida, ...en la ley del 2021... ...entonces esperemos que sea algo transitorio... ...y que el Ministerio de Transición Ecológica... ...lo aplique porque es una obligación por ley. Pues se trata de un contencioso más... ...de nuestros regantes... ...contra el Ministerio de Transición Ecológica... ...que le llueven las demandas judiciales... ...a este Ministerio por incumplir... ...las reglas también de explotación... ...del trasvase Tajo Segura. Ayer se conoció que por segundo mes consecutivo... ...el trasvase no va a enviar agua para regadío... ...y tan solo... Para abastecimiento serán 7,5 hectómetros cúbicos para este mes. El portavoz de los regantes, Ángel Urbina, lamentó que la ministra no dé soluciones al cierre del trasvase y advirtió una vez más que el agua desalada traerá desolación al Candelch. Lo escuchamos. Lo triste no es que no manden y que la sequía nos vaya poco a poco consumiendo nuestras reservas. Es que el Ministerio no busca soluciones que hemos planteado muchas veces, de aportar agua de los ríos al Tajo Segura. Y así, poco a poco, nos lleva a tener que consumir, para nuestra muerte, agua desalada, que al final va a ser desolación. Tenemos que estar fuertes para combatir el posible incremento de los calores psicológicos en el plan del Tajo, porque si no, estaremos muertos. Pues mientras tanto, nuestros agricultores continúan siendo un referente, incluso internacional. La denominación de origen de la Granada Mollar ha sido un ejemplo de protección para la oficina de Tailandia, de propiedad intelectual, y es que la DEO ha recibido la visita de esta delegación asiática para tomar nota y replicar actuaciones dirigidas a proteger y vigilar las políticas de calidad de la Unión Europea. Por cierto, que este fin de semana, bueno, ya lo hemos dicho, se celebra la fireta del Camp de Cambiamos de asunto y hablamos de las críticas políticas. El Partido Popular pues, ha vuelto a criticar la supresión de esa veintena de plazas de aparcamiento que se van a suprimir en la calle Teniente Ruiz, con motivo de su semipeatonalización, al convertirla en plataforma única. Claudio Guilaver, portavoz del partido, ha pedido al equipo de gobierno que recapacite y no siga con su política sectaria y cortoplacista, que solo busca, según... ...ha señalado impedir a los ilicitanos que elijan el medio de transporte con el que quieren moverse. Esta es la política sectaria de Partido Socialista que lo que busca es impedir... ...que los ilicitanos se puedan mover libremente por nuestro municipio... ...y que puedan escoger libremente el medio de transporte al que quieren... ...porque obligan a que los ilicitanos no puedan coger el coche... Desde el Partido Popular le exigimos a Partido Socialista y Compromís que recapaciten, que no continúen con esta visión cortoplacista de la movilidad y, sobre todo, que ofrezcan alternativas reales. Porque peatonalizar calles, hacer plataformas únicas está bien, pero se tiene que ofrecer una alternativa real, una alternativa eficaz a los solicitanos ante este desvarío que es la movilidad para Partido Socialista y Compromís. Y Compromís ha denunciado que la Diputación Provincial no invierte en Elche lo que le corresponde por habitante y por ello va a presentar enmiendas para poder aumentar las subvenciones públicas. Ayer el diputado provincial Gerard Fullana, junto a la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, aseguraron que la Diputación envía a Elche la mitad del dinero por habitante del que reparte la Diputación Valenciana. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Compromís ha denunciado la infrafinanciación que tiene la ciudad de Elche por parte de la Diputación de Alicante. Aprovechando la visita del diputado provincial por este partido, Gerard Fullana, ayer hicieron una comparación entre las inversiones que realiza la Diputación de Valencia a sus municipios y la que hace la de Alicante para Elche. La portavoz de la formación local, Esther Díez, considera que actualmente la Diputación es un organismo inútil. Fullana criticó que la Diputación de Alicante se ha convertido En un gabinete de comunicación del Partido Popular explicó que envía menos de la mitad de dinero por habitante de lo que lo hacen en Valencia. Según Fullana, presentarán enmiendas para aumentar el poder adquisitivo de la Diputación. Eh, la Diputación de está enviando menos de la eh, eh, mitad de, de diners per habitante que envia la Diputació de València. I això ho fem adaptant eh, el tamany poblacional, és a dir, fent-ho de manera proporcional. És a dir, el que estem veient és una Diputació d'Alacant que està convertintse en una espècie de gabinet de comunicació promocional del candidat del Partit Popular. Es ve molt, es fa moltes denuncies, es parla moltes coses, però veureu que es concreta molt poc. En el cas de de la província de València, la Diputació de València està enviant 51,8 euros per habitant a la seua ciutadania En el cas de l'adalacan 25,4. És a dir que la diferència eh, és importantíssima i estes són els números i este són les realitats. Si Elx estiguera en la província de València i depenguer de Penguera, la Diputació de València enguany haveguera rebut un milió i mig d'euros eh, de subvencions. El que Y por otro lado, la Fundación Mediterráneo estudia la posibilidad de abrir el emblemático Art del Chocolatero al público con visitas guiadas, tal y como adelantó ayer en nuestro programa La Glorieta el gestor cultural Vicente Sánchez. Tenemos un tengo una idea en la cabeza que el propio huerto en sí eh, tiene una historia antiquísima, una historia antiquísima, la casa tiene su propia historia y a mí personalmente hay una cosa que me gustaría, aprovechando también para, para el público de Elche, Eh, ...hacer algún tipo de ruta guiada por el, por el huerto, ¿vale?... ...al igual que se hacen por otros espacios de la ciudad... ...que se hiciera también en el Lord del Chocolater... ...para todo el público de Elche. También aseguró que de las dos opciones que baraja la Diputación... ...para comprar el antiguo casino en manos de la Fundación... ...y el Capitolio donde estuvo Zara, en la calle Trinquete... ...el edificio de la Fundación Mediterráneo es la mejor opción... ...para convertirse en esa sede cultural de la Diputación Provincial... Sabemos que esos dos espacios es lo que tiene el ojo puesto la diputación. Evidentemente, de los dos, aparentemente, a priori, parece que tiene más sentido el nuestro, porque ya tiene una dotación cultural perfectamente montada. ¿Vale? Es pues, para pues, auditorios, sala de conferencias, sala de seminarios, sala sí. de exposiciones, etcétera. Entonces parece que el nuestro está mejor posicionado. Estas declaraciones las realizó en la entrevista de ayer con motivo de la jornada de puertas abiertas que para mañana sábado se ha organizado en el Or del Chocolater con motivo de la reapertura de la Escuela de Pintura que iniciará sus clases a partir del próximo fin de semana con la pintora María Dolores Mula como directora y coordinadora de esta escuela. Y más asuntos. El aeropuerto de Elche ha superado los 10 millones de pasajeros en lo que llevamos de año, tras registrar en septiembre más de 1.300.000 viajeros. Los datos del pasado mes suponen una recuperación del 87% del tráfico aéreo respecto al mismo mes de 2019 y con ello... Vuelve, por supuesto, que el ruido para las viviendas que están situadas junto a la pista de aterrizaje o en esa huella acústica del aeropuerto. Ayer, Aena, en una nota de prensa, informaba que ya han finalizado la insonorización de otras 130 viviendas incluidas en el plan de aislamiento acústico del aeropuerto de elche también han, conclu han concluido los trabajos complementarios en el colegio público rodolfo tomás y samper del altet se sigue invirtiendo por lo que en la siguiente fase del plan se van a incluir 26 viviendas más tras acreditar los propietarios que cumplen con los requisitos Y el círculo empresarial del de Chico Marca Cedelco organizó ayer un nuevo desayuno de trabajo para acercar diferentes soluciones a la viabilidad y solvencia de las empresas, de cara a la jubilación de sus empleados y las alternativas más flexibles a los seguros colectivos de ahorro. Otro de los temas abordados fue el proceso de, reju de rejuvenecimiento de la plantilla, la transmisión de empresas pequeñas cuando uno de los socios fallece o incluso cómo retener el talento. Escuchamos a Ángel Crespo, especialista en previsión social empresarial. Contamos soluciones en materia de reestructuración de plantillas y búsqueda de soluciones de empresas que en un momento dado necesitan hacer una baja y, y qué otras eh, soluciones existen, además del despido, que complementarias a ese despido pueden ser pues desde las bajas incentivadas, las bajas por mutuo acuerdo o las prejubilaciones, distintas soluciones para que esa empresa busque esas, esas otras vías que a veces desconoce y no las pone en marcha o no las aplica por, por solo por desconocimiento. O existía una cierta problemática cuando tienes a un supercrack dentro de tu plantilla, cómo hacer que, que se quede contigo y no solo con la parte de salario y con nómina, sino que otros estilos o soluciones existen en esas materias, que no sean solo subir la nómina y subir la nómina y subir la nómina para que esa persona esté con nosotros, y era una de las partes problemáticas. Y hablamos ahora de ayudas públicas. Ayer anunciábamos que el Ayuntamiento vuelve a sacar la próxima semana, el lunes, una segunda fase para adquirir bonos consumo con el fin de comprar en los comercios de Elche por valor de un millón de euros, tras el éxito de la primera campaña. Y desde hoy viernes, atención, ya se pueden inscribir en la web municipal elchelectrorenova.es para poder adquirir Otros, bones, ...otros bonos a partir del lunes... ...para comprar electrodomésticos eficientes... ...con el fin de rebajar la factura de la luz debido al ahorro energético. Hasta el 7 de noviembre tendrán de plazo para gastar esos bonos que salen el lunes, de unos 250 euros, por los que el consumidor deberá aportar la cantidad de 50, y otros de 360, por los que se deberá aportar 60 euros. Bonos de eficiencia energética para comprar electrodomésticos, que solo se pueden adquirir a partir del lunes, si hoy viernes, se registran como consumidores En esa web, elchelectrorenova.es. Y más, y más asuntos. La Casa de la Dona y la Universidad Miguel Hernández han puesto en marcha una campaña de igualdad para hablar de nuevas masculinidades y acabar con estereotipos entre hombres y mujeres. Algo muy necesario. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Eh, del 20 al 22 de octubre el Centro de Congresos acogerá la Jornada Internacional sobre masculinidades e igualdad. Se trata de una iniciativa entre Casa de la Dona y la UMH para acabar con el sexismo y los estereotipos que tienen hombres y mujeres por el hecho de serlo. Esas ponencias se suman a un programa de igualdad con otras actividades y la proyección de un documental. El Congreso Internacional sobre Masculinidades pretende ser un punto de encuentro para reflexionar sobre esta cuestión y hacer hincapié en que la educación es parte de la solución para educar en valores feministas. El Congreso es pionero en esta temática y aportará soluciones sobre cómo acabar con el sexismo, componentes internacionales. Rompiendo con roles sexistas y culturales tan dañinos para la vida y la salud física mental, por lo que es necesario generar espacios de debate para desaprender, de construir y generar cambios sociales. No nacemos con colores, desigualdades, áreas para niñas y niños, no. No nacemos así. Ese es el rol de general cultural, de género cultural que hemos aprendido, heredado y repetido en, en la casilla a, y que nos encasilla a hombres y mujeres en vidas desiguales. Pues después de escuchar a Mariano Valera, concejal de Igualdad, ahora escuchamos a Joan Sanfélix, secretario de este Congreso. El objetivo al final es generar ese espacio de encuentro, ¿no? es generar un espacio de encuentro donde se puedan producir conocimientos colectivos, ¿no? se puedan cre crear colectivamente conocimiento que sirva de espacio de encuentro para profesionales, eh, gente que trabaja en la administración, gente del ámbito educativo específicamente por el subtítulo que lleva nuestro, nuestro congreso que también ahora leeré y sobre todo para poder disfrutar, ¿no? Disfrutar de especialistas, de reconocida competencia a nivel nacional e internacional, que van a asistir al congreso y que creo que van a actualizarnos en materia de reflexiones sobre la cuestión de la masculinidad, la transformación de la masculinidad hacia posiciones igualitarias, digamos, desde el punto de vista de una herramienta tan potente que tenemos como es la educación, que como ver. Y hay más encuentros. Este sábado se llevará a cabo el de mujeres vecinales en el centro de congresos con el fin de debatir sobre las claves para la igualdad en las mesas de trabajo y mesas redondas que se han programado. La asociación además ha organizado muchas actividades para los participantes del movimiento asociativo vecinal como una carrera, marcha nórdica y caminata para noviembre a lo largo de las pedanías de Daimés y Derramador gracias a la décima edición de la carrera Mills Camin una meta para concluir este reivindicativo encuentro. Y hoy por la tarde en el Centro de Congresos se llevará a cabo una jornada sobre la importancia de las enfermedades sin diagnóstico ni visibilidad. La iniciativa bajo el título Vivir sin diagnóstico es la primera que se realiza en Elche. En ella participarán profesionales de la salud, representantes de asociaciones, pacientes y familiares de afectados. Este problema afecta al 7% de la población y la media de tiempo hasta alcanzar un diagnóstico suele ser de 5 años o más y en algunos casos, pues no llega nunca. Y hablamos de una de las ferias... Pues más atractivas para los jóvenes el salón del cómic que vuelve este fin de semana a IFA con una oferta de ocio muy reforzada la séptima edición de videogame cómic contará además con la presencia del actor que interpretó a Bran Stark en Juego de Tronos el cual va a participar en encuentros abiertos al público estará muy cercano a los visitantes también vendrán dibujantes e ilustradores de Marvel, como Salva Spin o Aneke, así como directores de cine. Este certamen es ya un punto de referencia obligatorio para todos los amantes de la cultura friki. Y el Hospital del Vinalopó, con el fin de ofrecer la máxima información posible a las embarazadas y a sus familiares, está facilitando un espacio digital ...para resolver consultas sobre el proceso de gestación... ...y cuidados del recién nacido... ...el Departamento de Salud que lideran las matronas... ...ha creado una web... ...que va desde el embarazo, momento del parto... ...cuidados del bebé, neonatos, consejos sobre lactancia... ...posparto, así como información sobre embarazo y COVID-19... ...de esta manera quieren aliviar el estrés... ...y resolver las dudas más comunes... ...y hacer más amable el proceso de gestación". Y ayer se celebró el Día Mundial de la Visión y desde el Servicio de Oftalmología del Hospital General de Elche se dieron algunos consejos para mejorar la visión, sobre todo de nuestros jóvenes que deben pasar menos tiempo ante la pantalla. Y en caso de tener que trabajar con pantallas, pues se deben hacer descansos de 20 segundos cada 20 minutos mirando al horizonte. El Hospital General atiende unas mil consultas oftalmológicas a la semana y realiza 2.000 operaciones de cataratas cada año. Y ayer se emitió el segundo programa TeleKids Menudo Informativo, un espacio que incluimos dentro del día a día, en el que los alumnos de quinto de primaria del Colegio Mariano Benlliure ...van creando cada semana su propio informativo local... Ayer, ...ayer fue Marga García, nuestra compañera... ...la que le tocó explicar a los escolares... ...cómo hacer un speech... ...desde el mismo lugar de la noticia... ...escuchamos al director del Colegio Mariano Benlibre, ...Alex Gascón... ...valorando esta iniciativa de TLEH. A nuestro alumnado... Eh, ...llevamos muchos años ya... ...que lo que es la metodología de aprendizaje en los colegios... ...ya no es tanto escribir, sino les está costando, vemos que les cuesta mucho la expresión oral y entonces estamos intentando hablar con ellos, hacer, hacemos muchas tutorías para que se expresen y vemos que les está costando. Entonces, pues esto, pues quieras o no, pues influye a que ellos vayan desarrollando estas habilidades de expresión oral. Claro. La Glorieta, con Rosemary Alonso. I was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 Pues cuando quedan cinco minutos para llegar a las siete y media de la mañana es tiempo para la información deportiva. Primero vamos con el club balonmano femenino porque juega este fin de semana la competición europea ante un equipo de Serbia. Los dos partidos se van a celebrar en el pabellón Esperanza Lag y serán retransmitidos en directo por Teleelch. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días. Muy buenos días. Cita europea la que tiene por delante la tigó Club Balonmano Elche. Este fin de semana las guerreras jugarán en tierras ilicitanas a doble partido la eliminatoria de la EHF European Cup que les enfrenta ante el ZRK Naysanis de Serbia. La ida es mañana sábado a partir de las 12 en el Esperanza Lag y la vuelta el domingo a las 11. El conjunto Franji Verde afronta este duelo ante el rival serbio con la ilusión de obtener el pase a la siguiente ronda. Escuchamos a la guerrera Katia Zukova. Es una competición diferente y se afronta con un toque especial, con, más, con una ilusión especial y la verdad que tenemos muchas ganas de de jugarla, ya que sabemos lo que significa y además jugarla, jugar los dos partidos en casa es un punto a favor que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Y además de ir a, al 110% tenemos una ilusión especial que, que espero que se noten los partidos. Para estos partidos ante el ZRK Naisanis, Joaquín Rocamora espera darle minutos a Clara Gasco, que está en la recta final de su recuperación tras lesionarse el tobillo en pretemporada. Recordar que toda la eliminatoria, es decir, los dos partidos se podrán seguir en directo a través de Teleelch, insisto, el sábado a las 12 y el domingo a las 11. Hasta luego.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 Pues para ese partido el equipo del Leche ya ha entrenado con el nuevo entrenador, con el técnico argentino Jorge Almirón, que hoy será presentado. Y el propietario Cristian Bragarnic pues va a comparecer ante los medios de comunicación para poder responder y acallar el enfado monumental de la afición. Porque ya estuvo Almirón en una anterior temporada y los resultados no fueron buenos. Es una crónica que nos cuenta... Paco Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy el Elche Club de Fútbol tiene una jornada movida. A las once y media, rueda de prensa de Cristian Bragarnic. El propietario da la cara para hablar del fichaje de Jorge Almirón. Posteriormente será... El entrenador argentino, el que de nuevo será presentado como hace algo más de dos años y hablará ya del partido frente al Valencia que se disputa mañana a partir de las cuatro y cuarto en Mestalla. Y es que el propietario Cristian Bragarnik brinda una segunda oportunidad a Jorge Arminón al mando del banquillo del Elche. Eh, ayer ya... ...dirigió su primer entrenamiento... ...esta mañana a las diez y media... ...realizará el segundo... ...tan solo con dos entrenamientos... ...se presentará mañana en Mestalla... ...para intentar dar la sorpresa... ...y ganar a un Valencia... ...que de la mano de gatuso ...está séptimo en puestos de Europa League... ...un partido importante... ...el del estreno de un entrenador... ...siempre lo es... ...para buscar ese efecto inmediato... ...esa reacción para sacar al Elche... ...de la última posición... ...recordamos que el Elche escolista colista tras ocho partidos con solo dos puntos de 24 posibles y está a cuatro de la permanencia, aunque todavía quedan 30 partidos, 90 puntos en juego. Cuando fue presentado hace algo más de dos años, Jorge Almirón dejaba claro cuál es su estilo, el que quiere para el Elche. Para mí lo primero es defender bien, lo primero es defender. Entonces no no puedo dividir, es jugar bien con solamente atacar. Yo creo que los jugadores que, que jueguen en este equipo tienen que saber dónde, a quién van a representar. Tenemos que hacer un fútbol serio. Es un hombre al que le gusta tratar bien el balón, jugar bien la pelota, pero sabe que ahora mismo hay que intentar cerrar esa portería que es la más goleada de la Liga en Primera División. Hoy escucharemos a Cristian Bragarnik, once y media rueda de prensa, luego posterior será la de presentación de Jorge Almirón. A la una y veinte en el Chempunta escuchamos a los dos protagonistas del día. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelch Radio Marca 101.4 Pues mucha suerte para el Elche Club de Fútbol y vamos con el tiempo porque este fin de semana vuelven las temperaturas elevadas, vuelve el veranillo de San Miguel según Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. De buen día, hoy de nuevo vuelve el veranillo y es que con el poniente y el avance de una masa de aire cálido se van a disparar las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, una mínima que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael ha rondado los 18 grados, en el sur del Camdaell, temperaturas mucho más bajas, en torno a los 14-15 grados. La jornada, con el avance de las altas presiones y una masa de aire cálido, estará marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos prácticamente despejados. El viento en calma de poniente hasta las horas centrales del día, a primeras horas de la tarde, viento flojo de componente sur que finalmente girará a sureste. Las temperaturas hoy van a subir, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 29 grados en buena parte del territorio, sobre todo en pedanías de interior, alcanzaremos los 30-31 grados. Durante el fin de semana continuará con nosotros la estabilidad atmosférica y las temperaturas primaverales. Mañana sábado, ambiente relativamente soleado, con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, por la tarde se activará el viento flojo de sureste, temperaturas a la baja máximas próximas a los 28 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Y durante la jornada del domingo, alternancia de nubes y claros, no esperamos lluvia, por la tarde de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, alcanzaremos una máxima en torno a los 28 grados, una mínima de 17, y para la semana que viene, por lo menos hasta el miércoles, nos seguirá acompañando la estabilidad atmosférica y las temperaturas elevadas, máximas en torno a los 28 grados. En el último tramo de la semana podríamos tener... Algo de inestabilidad atmosférica i se escaparían algunas gotas.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 i knew that I would not. I feel good I knew that I would not So good So good I got you oh! I feel nice Like sugar and spice. I feel nice The like sugar and spice. Sugar and spice, I feel nice. the sugar and spice. I feel nice, a sugar inspired. con Rosmary Alonso. El taller municipal de Palma Blanca lleva 25 años enseñando el trenzado de la palma y contribuyendo a mantener viva una tradición que es patrimonio de la humanidad. Un taller que con su trabajo ha contribuido a aumentar la belleza de la procesión del Domingo de Ramos, fiesta de interés turístico internacional, con las palmas que optan a concurso y que son auténticas obras de arte. Con motivo de este aniversario, el Ayuntamiento entregó, este año, en el acto institucional del 9 de octubre, la medalla de plata del Bimilenari a este taller, dirigido durante todo este tiempo por una mujer, Conchi Rodrigo, quien recibió este galardón el pasado domingo en el Gran Teatro. Muy buenos días, Conchi. Buenos días. ¿Qué supone? Enhorabuena por el galardón. ¿Y qué supone? ¿Qué supone esta medalla? Gracias. Bueno, pues supone un, un enorme, una enorme satisfacción, eh, no sé ni decirlo porque yo ni me lo esperaba esto, pero vamos muy contenta de ver el reconocimiento que ha hecho el ayuntamiento al, a los 25 años del taller por el trabajo que, que hemos mm. realizado allí. ¿Y a quién debemos que hayas estado 25 años en este taller de Palma Blanca enseñando este oficio? ¿Quién te lo enseñó a ti? A ver, yo lo aprendí de mi madre. Yo vengo de una familia de artesanos y mi madre, que es la mayor de los hermanos, es un taller, o sea, una, un taller municipal, y mi madre es la mayor de los cuatro hermanos, es la que aprendió ella en su día. Dice ella cuenta, eh, porque mi madre hoy tiene 94 años ya, cuenta que veía vio en la ventana de una señora que hacía palma y le gustaba y la vio y se fue a casa y como mi abuelo ha sido palmerero de toda la vida, cogí un trozo de palma y empezó a trenzar y de ahí, poco a poco, poco a poco, pues ella, yo supongo que me que me ha dejado en herencia toda la, la destreza y la, la creatividad de ella. Pues vamos a hablar de esos 25 años. Se debe a tu madre este que hayas heredado este esta tradición y que la estés inculcando a generaciones durante estos 25 años. ¿Quiénes son tus alumnos? Eh, ¿Cada año es distinto? ¿Quién, quién ha pasado? O, ¿O quiénes han sido los que han apostado por acudir al taller de La Palma Blanca? Pues en 25 años ha pasado muchísima gente, no sé si por lo menos 600 personas sí que han pasado. Porque se hacen dos cursos, uno de iniciación, que es la gente que empieza, que no sabe nada, y otro de perfeccionamiento para que los que ya han hecho los de iniciación puedan seguir perfeccionando. Entonces hay todos los años digamos que hay gente nueva con los de iniciación y gente que ya viene de otros años, que son los de perfeccionamiento. Sí que es verdad que las palmas bonitas, grandes, las más trabajadas, las hacen los de perfeccionamiento, pero las otras que tienen a lo mejor el otro nivel, más básico, grandes también, muy bonitas, las hacen los de iniciación. O sea, que yo intento que el primer año que van, si veo que hay alguien que, que, que sí que puede hacerlo, pues lo animo a que haga una palma grande, aunque sea, digamos, que del nivel más básico en vez del otro nivel tan... El elaborado. Pues vamos a desgranar para qué ha servido todos estos 25 años y para qué servirán los próximos que vengan. Conchi, vamos con los resultados. Primero, se, se ha destacado evidentemente lo más visual y es que vosotros desde que está el taller de La Palma Blanca, taller municipal, hay más obras de arte en la procesión del Domingo de Ramos. Eso es verdad porque cuando empezó el curso, el, a ver, el, estos cursos se, el ayuntamiento tuvo la iniciativa de ponerlos porque veíamos que, que el domingo de Ramos iba cada vez en decadencia, cada vez tenía menos palma, menos palma trabajada, porque era todo de, de familia, las familias se dedican a la venta, con lo cual tampoco tienen mucho tiempo para hacer este tipo de palma. Entonces… Tuvo la idea de ver cómo funcionaría este taller para sacarlo del ámbito de las familias y darle opción a cualquier persona de, que quisiera aprender, que pudiera aprender este este arte, porque en realidad es un arte. Bueno, pues empezamos de así un poco en plan piloto y hasta hoy. Y hemos visto que todos los años tiene entusiasmo de gente y cada vez más. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que yo empecé a enseñarlo. Como veía que esto iba hacia adelante, no podía dejar la artesanía en un punto. Pues... He ido cada año intentando que las palmas sean con más trabajo, más, más elaboradas, con motivos más espectaculares, en fin, haciendo que cada vez sea más, el nivel que sea mucho más grande de lo que había, que es lo que hemos conseguido hasta hoy. Y esto atrae también a muchos turistas que se quedan prendados de ver esas palmas trenzadas y sobre todo los regalos que se hacen. Es verdad que son las familias de artesano, pero desde el taller de la Palma Blanca ¿sale alguna palma trenzada a algunas de las autoridades que agasaja el ayuntamiento? Pues hemos tenido dos años nada más que hicimos la del obispo pero solo dos años, bueno, no que... hacemos para ellos ya. sí que es verdad que yo, a título personal, sí que hice en su día el, el ramo buque que se le entregó a la princesa de Asturias, hoy reina de España, y otro que se le hizo a la infanta entonces, a Cristina. esos también los he hecho yo. ¿Ramos buque para las bodas? No, no, pues, sí, pero cuando ellos vinieron a visitar Elche, el ramo de flores ah, que se le claro, entregaron claro, en vez de claro, dárselo sí. de flores naturales, se le entregaron... De hecho con palma. Sí, sí, recuerdo el ramo precioso que llevaba Cristina en las manos cuando eh, la infanta, cuando sí. vino a inaugurar el MAE, sí. fue ese, ¿no? Exacto, ese año fue. Eh, y el... en el 2006 creo que fue cuando vinieron los, los príncipes de Asturias entonces, que hoy son reyes de España, también no sé a qué vinieron y también se le regaló primero a, a Leticia. Bien, más resultados. Vemos más obras de arte en las procesiones del Domingo de Ramos, con lo que funciona la exposición de las palmas trenzadas, y también vemos más puestos de venta. ¿Estáis, eh, ¿Habéis contribuido a mantener el oficio a pesar de todos los problemas? Pues mira, yo supongo que sí, porque los que se dedican a ello... Si sí, Tú piensas que si se estancan en unos modelitos o lo que sea, gracias a la escuela, que no solamente ha servido para los alumnos, sino también para los demás, porque en la exposición van de las palmas que hay y, lógicamente, pues tú cuando vas a un sitio, a una feria, siempre te traes ideas de lo que ves. Entonces, eso ha hecho que sus trabajos también hayan cambiado de modelo o haya podido ayudarles a, a contribuir a poner... Eh, no sé, despertar un poco más si y estaban un poco estancados, digo yo, porque cada vez hay más, más puestos de palma. Luego otra cosa que también hizo este año el ayuntamiento, que estuvo muy bien, llevar, o sea, hacer una carpa con la escuela taller como demostración, allí ni vendíamos ni regalábamos, simplemente para que la gente que iba al mercadillo a comprar viera cómo se trabaja la palma, porque allí vas a comprar y están hechos. Pues nosotros estábamos trenzando y haciendo adornitas, haciendo solapitas, para que ellos vieran cómo se puede hacer. Y eso tuvo también mucha mucha expectación, ¿eh? muchísima. Pues son resultados méritos eh, que le han llevado a conseguir esta medalla de plata del Y Para terminar, ¿es una escuela municipal? ¿Se paga para entrar? ¿Hay plazos para inscribirse? A ver, ahora mismo están a punto de empezar el nuevo curso, que se empezará ahora en noviembre, no sé exactamente si a primeros, a mediados o a finales, no lo sé todavía, pero plazas hay para los de iniciación, pues de momento están todas libres. O sea que <ríe> los del año pasado pasan a perfeccionamiento, con lo cual hay libres. Y queremos gente nueva para poder seguir haciendo más escuela. Y otra cosa que te quería comentar, Eh, también ha contribuido este taller al interés de los colegios, de los institutos. Vienen gente de fuera con institutos, visitas a ver el taller, a ver cómo se trabaja la paz Eso también es interesante. No, es lo más importante. Pues muchísimas gracias. gracias, Conchi Rodrigo, por divulgar esta tradición tan arraigada en el pueblo ilicitano y vinculada a uno de sus patrimonios de la humanidad. Y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. La Glorieta con Rosmary Alonso.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 Cambiar de clase Maya via tan fácil. Feste dels bonds de 250 o 360 euros i renova el teu vell electrodomèstic per un energèticament més eficient. Ja va i Entra en Elch electrorenova puntes i informa'ten. Obertura del registre el 14 d'octubre. Venda de bonds a partir del 10 d'octubre. campanya de la regidoria deficiència energètica del Ajuntament d'Elx i Facpime.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 Son las 7 y 49 minutos de la mañana, aún tenemos tiempo de escuchar otro clásico de la década de los 50-60, una vieja canción, pero que se versionó, fue universal, universal se versionó eh, pues por todo el mundo. Aquí en España nos la trajo el mítico cantante catalán José Guardiola, pero los platters, por ejemplo, nos dejaron esta versión que gustó y que fue un éxito a poor man made out of muscle and blood a Muscle and blood, skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You know, 60 gun, and what do you get? Another day older and deeper and dense And Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my suit to the company store i was born one morning when the sun didn't shine I picked up the shovel and walked to the mine I load 16 tons of number cool And the strong said, Bella, bless my Sue You load and tons of money again Another day older and deeper and dense Say, Peter, don't you call me, cause I can go i owe my suit to the company store. Yeah, if you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, a lot of men dying. One fist of mine, the other still mm -hmm. left. The ride one no get you, then I laugh among you. you know. Six days done, and what again, Another day. Call me, cause I can't go I owe my suit to the company store I was born one morning And it was just in rain I fight double on my middle name I was raised in a king By an old mama lion Can't you know how to make me walk the line You know six king, done And one of you came Another day of water and deeper and dancing, all calzado de temporada para toda la familia?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 A las 8 en punto de la mañana es tiempo de recordar la información deportiva. Hoy nuestro compañero José Antonio González nos va a contar eh, el encuentro, la competición europea que va a disputar el club balonmano femenino este fin de semana contra un equipo de Serbia. Los dos partidos se van a celebrar en el pabellón Esperanza Lag y Telech los va a retransmitir en directo.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 partidos se podrán seguir en directo a través de Teleelch. Insisto, el sábado a las 12 y el domingo a las 11. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias. Y Paco Gómez nos cuenta la previsión para hoy en el Estadio Martínez Valero. Se va a presentar al técnico argentino Jorge Almirón. Hola, buenos días. Hoy el Elche Club de Fútbol tiene una jornada movida a las 11 y media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 Luego, posterior será la de presentación de Jorge Almirón. A la 1.20 y 20, en Elche en Punta, escuchamos a los dos protagonistas del día. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Cam Delch. De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 De Mesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,3 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 218 euros al mes en vivienda y 2.004 euros al mes en industria, datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 2.500 euros para una instalación tipo en vivienda y de 22.900 euros al año para una instalación de 50 kilovatios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 Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, están escuchando el programa La Glorieta, es viernes 14 de octubre y Bordonado acaba de anunciarnos que estamos ante el inicio de un nuevo veranillo. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 28 grados, los cielos estarán despejados. El Camp Delch va a ser el protagonista este fin de semana en la ciudad por la fireta que se inaugurará hoy, esta tarde en el Paseo de las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 Mate the same list sitting here resting my bones and this longest won't leave me alone. listen two thousand miles I roam just to make this dark my home. Now I'm just gon' sit at the docker a bay Watching the tide roll away. Ooh, we've been sitting on a darker bay. Wasting time. Pues con Otis Reding iniciamos hoy nuestro relato informativo. Lo hemos dicho, tenemos por delante un fin de semana... ...donde el mundo rural va a ser el protagonista... ...gracias a la fireta del Candelch... ...que se inaugura esta tarde a las seis... ...en el Paseo de la Estación. Para esta edición hay novedades... ...como el incremento de expositores... ...por primera vez estarán los jóvenes de la olla y las vallas... ...se instalará un racó gastronómico... ...y se espera también contar con la participación... ...de las denominaciones de origen de los productos valencianos como la Granada Mollar, que lleva años en la cireta para promocionar este fruto estrella del Candelch a través de los concursos ya tradicionales. La Fireta abre sus puertas en un momento crítico para los agricultores que sufren los efectos de la guerra de Ucrania por el incremento de los costes de producción. Desde la Unión de Yaurador se ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por no reducir los costes energéticos a los regantes, como se aprobó el pasado año.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 Las reglas de explotación del Tajo Segura. Ayer se conoció que por segundo mes consecutivo el trasvase no va a enviar agua para el regadío y tan solo para este mes serán 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano. El portavoz de los regantes Ángel Urbina ha lamentado que la ministra no dé soluciones al cierre del trasvase y ha advertido una vez más que el agua desalada va a traer desolación al Candelch. De Lo triste no es que no manden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 posible incremento de los caudales psicológicos en el plan hidrológico del Tajo, porque si no, estaremos muertos. Y mientras tanto, nuestros agricultores continúan siendo un referente, incluso internacional. La denominación de origen de la Granada Mollar es un ejemplo de protección para la Oficina de Tailandia de Propiedad Intelectual y es que la DO ha recibido la visita de esta delegación asiática para tomar nota y replicar actuaciones dirigidas a proteger y vigilar las políticas de calidad de la Unión Europea. Y hablamos ahora de la crítica política, el Partido Popular ha denunciado la supresión de esa veintena de plazas de aparcamiento en la calle Teniente Ruiz con motivo de su semi peatonalización al convertirla en plataforma única.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 para aumentar el poder adquisitivo de la diputación. Eh, la diputació de d'Alacant eh està enviant eh, menys de la mitat de diners per habitant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 ...euros per habitant a la sewa ciutadania. En el cas de l'Alacant, 25,4. És a dir, que la diferència eh, és importantíssima. I estos són els números, i estos són les realitats. Si els estiguera en la província de València i de de la Deputació de València, enguany haguera rebut un milió i mig d'euros eh, de subvencions. El que...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 Sabemos que esos dos espacios es lo que tiene el ojo puesto la Diputación. Evidentemente, de los dos, aparentemente, a priori, parece que tiene más sentido el nuestro, porque ya tiene una dotación cultural perfectamente montada, ¿vale? Pues, pues, Espacio auditorio, sí. auditorios, sala de conferencias, sala de seminarios, sala de sí. exposiciones, etcétera. Entonces, parece que el nuestro está mejor posicionado. Estas declaraciones las realizó en la entrevista con motivo, que le realizamos con motivo de la jornada de puertas abiertas que... ...se llevará a cabo mañana sábado... ...en el Or del Chocolatir... ...para la reapertura de la Escuela de Pintura... ...que iniciará sus clases a partir del próximo fin de semana... ...con la pintora María Dolores Mula... ...como directora y coordinadora de esta escuela... ...que abrió sus puertas en la, en la década de los 70... ...que cerró en 2014 y que ahora se recupera. Y el aeropuerto... Elche ha superado los 10 millones de pasajeros... ...en lo que va de año, tras registrar en septiembre... ...más de 1.300.000. Los datos del mes pasado suponen una recuperación... ...del 87% del tráfico de viajeros... ...respecto al mismo mes de 2019. Y con ello vuelve el ruido para las viviendas... ...que están situadas junto a la pista de aterrizaje... ...o en la misma huella acústica del aeropuerto. Ayer Aena, en una nota de prensa, informaba... ...que ha finalizado la insonorización de otras 130 viviendas... ...incluidas en el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto... ...también han concluido los trabajos complementarios... ...que se han llevado a cabo en el Colegio Público... ...Rodolfo Tomás y Samper del Altet, que ya está insonorizado... ...se sigue invirtiendo, por lo que en la siguiente fase del plan... AENA ha anunciado que van a incluir otras 26 viviendas tras acreditar los propietarios que cumplen con los requisitos. Cedelco, el círculo empresarial del de Ilche Marca, organizó ayer un nuevo desayuno de trabajo para acercar diferentes soluciones a la viabilidad de las empresas de cara a la jubilación de sus empleados o las alternativas más flexibles a los seguros colectivos de ahorro. Otro de los temas que abordaron fue el proceso de rejuvenecimiento de la plantilla, la transmisión de empresas pequeñas cuando uno de los socios fallece o incluso cómo retener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 de salario y con nómina, sino que otros eh, estilos o soluciones existen en, en esas materias, que no sean solo subir la nómina y subir la nómina y subir la nómina para que esa persona esté con nosotros, y era una de las partes problemáticas. Y más asuntos. Ayer anunciábamos que el Ayuntamiento va a volver a sacar la próxima semana esa segunda fase para bonos consumo, con el fin de poder comprar en los comercios por valor de un millón de euros electrodomésticos, eh, no, electrodomésticos no, perdón, eh, cualquier artículo o productos en cualquier comercio o establecimiento de Elche. Pues bien, tras el éxito de esa primera campaña, desde hoy viernes, pues hablamos de otra campaña, la de eh, los con los bonos energéticos. Ya se puede inscribirse en la web municipal elchelectrorenova.es si quiere a partir del lunes conseguir uno de esos bonos para comprar electrodomésticos eficientes con el fin de rebajar la factura de la, de la luz. Hasta el 7 de noviembre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 Y este sábado, además, se llevará a cabo otro encuentro de mujeres vecinales... ...en el centro de congresos para debatir sobre las claves de conseguir la igualdad... ...en las mesas de trabajo y en las mesas redondas que se han programado. La asociación, además, ha organizado más actividades para los participantes... ...del movimiento asociativo vecinal, como una carrera, marcha nórdica y caminata... ...para noviembre, a lo largo de las pedanías de Daimés y Derramador... Es la décima edición de la carrera Mills-Camins y una meta con esa carrera se pondrá al punto final a este encuentro reivindicativo por la igualdad.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 ...hasta el posparto... ...y información sobre embarazo y COVID-19... ...de esta forma... ...quieren aliviar el estrés... ...y resolver las dudas más comunes... ...y hacer más amable... ...el proceso de gestación. Y cerramos ese bloque dedicado a la salud... ...con el Día Mundial de la Visión... ...se celebró ayer... ...y desde el Servicio de oftalmología ...del Hospital General... ...se dieron algunos consejos... ...para mejorar la visión... ...sobre todo en nuestros jóvenes... ...que deben pasar... ...menos tiempo ante las pantallas... ...y en caso de tener que trabajar ante ellas... ...pues deben, debemos hacer descansos... ...de 20 segundos cada 20 minutos... ...mirando al horizonte... ...el Hospital General atiende... ...unas mil consultas... ...oftalmológicas a la semana... ...y realiza dos operaciones... ...de cataratas al año. Y hablamos de una feria... ...importante... ...y es que este fin de semana... ...pues... ...se lleva a cabo en IFA el Salón del cómic, ...que vuelve para ofrecer...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 Y para cerrar, eh, eh, les hablamos de un programa que está emitiendo esta casa. Ayer eh, emitimos el segundo programa TeleKids, menudo informativo, un espacio dentro del día a día en el que los alumnos de quinto de primaria del Colegio Mariano Benlliure van creando cada semana su propio informativo local. Ayer le tocó el turno a Marga García, nuestra compañera, la que explicó a los escolares cómo hacer un speech desde el mismo lugar de la noticia.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 Oh mm -hmm.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 Make the darkness bright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 Este sábado a las 4 menos cuarto, Valencia Elche en Marcador. Dos minutos para llegar a las 8 y media de la mañana. Y no sé, no sé, Paco Gómez, muy buenos días. Hola Ros, buenos días. ¿Se merece Bragarnich esta ovación? Pues no. Sí, no. Yo, se la, yo se la pongo porque al menos acabas de decirnos que hoy va a dar la cara, va a dar explicaciones de por qué el técnico argentino Almirón y no los que tenía en la margarita que iba deshojando. Bueno, me imagino que será una eh, comparecencia pública para explicarlo después del revuelo que se ha armado con eh, la contratación de Jorge Almirón. Hace bien Bragarnik en salir, la verdad es que en sus Escasas comparecencias siempre suele acertar, eh, suele calmar las aguas uh -huh. con sus explicaciones, y hoy era necesaria. Yo creo que hace bien en salir, porque bueno, pues el aficionado eh, está... Eh, con esa mosca detrás de la oreja ¿no? de por qué Jorge Almirón eh, cuando eh, se sabe que no era ni la opción A, ni la opción B, ni siquiera la C. ¿no? Bueno, eh, Jorge Almirón lo que es ya una realidad y se va a sentar mañana en el banquillo del Valencia con dos entrenamientos el de ayer por la tarde, ayer ya dirigía el equipo a puerta cerrada y con el de hoy al mediodía, eh, o mejor dicho a las diez y media y al mediodía después de la comparecencia de, de Bragarnik pues eh, será presentado de nuevo Jorge Almirón como nuevo técnico del Elche y será presentado y le preguntaremos lógicamente también por ese importante partido que mañana se va a disputar. Es decir, que podemos tirarnos semanas sin protagonistas uh -huh. y hoy de golpe tenemos a, a dos superprotagonistas. Bueno, pues los escucharemos. Pues sí, hay que y además hay que preguntarle por muchas cosas a Bragarnich, eh, al menos eh, dos importantes, qué hay del centenario eh, y qué hay del trofeo Festa Bueno, eso ahora mismo yo creo que eh, para él son cosas bastante menores y lo está demostrando por Bueno, no pero vosotros, está... cuando terminéis ya de hablar y tal, preguntarle eso, pregúntale eso no, porque... No, de hablar no... Le hablar de, del, del ah, partido, de, de cómo part... está la situación, de cómo están los jugadores, de cómo están o sea, los ánimos, con... etcétera, etcétera. Necesitaríamos como tres mañanas para preguntarle todo que, lo que queremos preguntarle, como sale tan poco, pues ya, se acumulan acumula muchas preguntas, ¿no? Y también la ciudad deportiva... Eh, Los sí, trámites bueno, del proyecto urbanístico que tiene en mente. Eso es un proyecto Los que... planes de futuro hay que aprovechar que sí, comparece. Sí, sí, sí, lógicamente hay que aprovechar lo que no se le a tiempo a todo. Porque... No, así le, le ponéis de manifiesto que necesitáis tenerlo más a menudo. Eso ya lo sabe él. Ah, vale. Eso lo sabe perfectamente. Pues castigarlo, castigarlo y, hoy. Y, y siempre dice lo mismo, que él es de salir una vez y, y poco más. Pero bueno, está bien que salga hoy, mm. que de explicaciones mm. eh, para, bueno, pues el, el porqué. De todas formas ya las explicaciones estarán bien o gustarán más o gustarán menos, pero lo que es una realidad y inamovible ya es que Jorge Almirón va a dirigir al Leche y ojalá. Ojalá, de verdad, que tenga muchísima suerte, porque va a ser la suerte de, del equipo. Tiene una difícil papeleta, se va a estrenar mañana frente a un Valencia que está muy fuerte, con las bajas de, además, hombres importantes como Lucas Boyé que por lo menos solo le ha caído un partido de sanción. Eh, podrá estar el miércoles frente al Real Madrid. Eh, la baja, seguro, de, de Pastore, que ayer tampoco entrenó. Mm -hmm. La de Fidel, que va a llegar muy justo, yo creo que no se va a arriesgar con él. Y en principio serían esas, el resto vamos a esperar que todos puedan, puedan estar, o de todas formas hoy se lo preguntaremos al propio Jorge Almirón. Uh -huh. Así que hoy tenemos overbooking de protagonistas a partir de la 1 y 20 en Elche en el Chen Punta. Y una rueda de prensa muy importante con la presentación incluida del nuevo técnico. Venga, toda la suerte del mundo para el partido de mañana uh -huh. en el Mestalla. Ojalá gane el Elche Club de Fútbol porque lo necesita. Lo necesita como el comer, necesita una victoria y además eh, siempre se dice que cuando se contrata un entrenador es para buscar esa reacción inmediata. Si no se consigue mañana, y sabemos que es un partido muy complicado, pues eh, entrarían todavía más dudas de las que pueda haber por su contratación. Y no sé lo que podría pasar, porque si no convencen las explicaciones hoy de Bragarnich, pierde mañana el Elche Club de Fútbol, ¿cómo estará la afición? Bueno, la afición ya sabe y es consciente de que mañana y el miércoles contra el Madrid son dos partidos muy difíciles de puntuar. Todo lo que se sume mañana y el miércoles, digamos que está descontado como en la bolsa, que no se esperaba y que va a venir bien. Yo creo que a, a Almirón, siendo justos, habrá que darle la oportunidad, sobre todo en los partidos contra Español, uh -huh. Getafe, Valladolid y Girona, que vienen los cuatro seguidos... Esa va a ser la verdadera prueba de fuego para el Mirón, pero bueno, mañana contra el Valencia hay que intentarlo, aunque sea con solo dos entrenamientos a las espaldas. Bueno, pues me has convencido, Paco, lo importante es ahora animar a los jugadores, así que la ovación es para ellos. Eh, a, Gracias. A, lo necesitan más. <risa> a ti, hasta luego.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 Atigo, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Balonmano Elche, una cantera única. Vive toda la emoción de la Copa de Europa de Balonmano Femenino en directo por Teleelch, Atigo Balonmano Elche Naisa Nis desde el Pabellón Esperanza La. El sábado a las 12 menos cuarto de la mañana, partido de ida. Domingo a las 11 menos cuarto, la vuelta. Anima a nuestras guerreras. Go Elche. ¡Vamos! Partido ofrecido por Atigo, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, take a Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 8 y 39 minutos de la mañana. A estas horas es momento para la información sobre el estado del tráfico en las principales avenidas, calles, rotondas y puentes del municipio. Y para ello, como cada mañana de lunes a viernes, conectamos con la sala de control de tráfico en el Ayuntamiento de Elche. Hoy allí nos espera Andrés Fuster Selva. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Cómo estás viendo por los monitores el tráfico a estas horas? Pues tenemos las retenciones habituales del puente de, de, del ferrocarril y en los accesos a este el, el, parque, el, a, el, a la estación y en Virgen de la Cabeza. También tenemos las retenciones de tráfico denso en Puente de dirección Alicante y muy intenso en la calle Eduardo Fernández de García con ligeras retenciones en Manuel de ...en el puente de Santa Teresa tenemos a dirección centro... ...tenemos algo de retenciones... ...no es así tanto en el puente de Canalejas... ...y en el puente de la Generalitat... ...no nos está ocurriendo esto... ...y está bastante, bastante fluido el tráfico... ...en el, el tráfico de Juan Carlos I... ...a esta se va a poner el tráfico... Pues, ...como todos los días, bastante denso... ...y la avenida de Alicante y del torrellano también... ...la circulación también es densa... ...en la zona de la, de la avenida Ramón Pastor... ...dirección norte y en la zona de la, lo que es la carretera de Matola, en sí. la avenida de Don Bosco. En el resto de rotondas y, y, y calles, pues la, la, la densidad es media y no hay, y no hay excesivos de, problemas de circulación. Recordad que la circulación se hace más complicada en las personas centros escolares, por lo que hay que examinar la precaución en estas zonas, ya que tenemos personas jóvenes y niños, pasando por los paso de petones. Recordaros que tenemos este fin de semana la cita del CAMP, que está en, en el paseo de la estación. Esperemos que todos los disfrutemos de ella. Y, por último, recordaros que utilicemos las circunvalaciones y vías alternativas, respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y petones. Eso es todo de la sala de control del tráfico. Que tengamos un buen fin de semana.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 8 y 42 minutos, es tiempo de repasar la prensa nacional, las principales portadas hoy recogen diversas noticias relacionadas con lo que está ocurriendo en Ucrania, la guerra y con lo que está ocurriendo con los presupuestos generales del Estado. El país, por ejemplo, En portada nos trae, nos dice que España tiene un colchón fiscal para medidas anticrisis de 15.000 millones de euros. Sánchez anuncia 3.000 millones para el nuevo plan ante la inflación. Y sobre la guerra de Ucrania titulan 15 países europeos pactan crear un escudo antimisiles. España se queda fuera de la iniciativa liderada por Alemania en el seno de la OTAN para hacer frente a la amenaza de Rusia. Un titular que refleja una fotografía con un militar ucraniano que revisando munición dejada por los rusos en Gracobev, en la región de Kharkov. También... Eh, trae el país otras noticias como eh, que Liz Truss, eh, la ministra británica, bajo presión para rectificar su plan económico. El ABC en portada que nos trae pues una fotografía de un cráter provocado por uno de los misiles eh, lanzados. ...contra la ciudad de eh, una ciudad ucraniana... ...y dice que Europa tampoco se une... ...para defenderse de los misiles de Putin... ...Francia rechaza el escudo antiaéreo liderado por Alemania... ...al que se suman 13 países de la OTAN... ...y la amenazada Finlandia... ...pero que tampoco comparten ni España ni Italia... ...y otro de los titulares de la vez es que... Otro desplante de Rabat. No hay fronteras terrestres con España, entrecomillado. El gobierno marroquí remite una carta a la ONU, en la que califica a Melilla de presidio ocupado. Y fuerza a Sánchez a recordar a su aliado la española, españolidad de las ciudades autónomas. El Mundo nos trae también en portada la fotografía de... Eh, las líneas rusas que quieren atacar su logística en un, es una de las estrategias de Kiev que está usando para sorprender al enemigo. España, y nos titula, España no estará en el escudo antimisiles que promueve Alemania. 15 países europeos lanzan un nuevo sistema de defensa aérea ante la amenaza de Rusia. El mundo también titula que la banca va a aliviar los costes de hasta... El 15% de las hipotecas. Las entidades negocian medidas que beneficien a los hogares ya vulnerables por los precios de la energía y la cesta de la compra. Debaten congelar cuotas, pasar las que son de tipo variable a fijo y moratorias de hasta dos años donde solo se paguen intereses. Y el Banco Central Español contempla ya un escenario de recesión en la eurozona, el Banco Central Europeo, y teme que Alemania acabe arrastrando a España. También dedican una un titular, El Mundo, al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y dicen que las exigencias del Partido Popular dejan a De Prada y Rossell fuera de ese consejo. Los populares reclaman un informe del nuevo consejo sobre su reforma y más peso de los jueces en esta. Y Pedro Sánchez mantiene su reto con un órdago. Asuma ...asúmanlo y cumplan la ley... ...el sistema no va a cambiar... ...lo entrecomillan... ...y la razón por último... ...nos trae en portada... ...a María Teresa Fernández de la Vega... ...a la presidenta de la Fundación Mujeres por África... ...la exministra Fernández de la Vega... ...renuncia a la presidencia del Consejo de Estado... ...impulsó la digitalización... ...transparencia y paridad en el órgano consultivo. También nos eh, recoge la razón en titulares que Sánchez niega la reforma judicial que Moncloa sí negocia con el Partido Popular. Y sobre la guerra de Ucrania, España fuera del escudo antimisiles alemán para el norte de Europa. Nuestro país aportará cuatro lanzaderas de misiles para la defensa de Ucrania. Estos son algunos de los titulares que traen en portada algunos de los diarios nacionales. La Glorieta con Rosmar y Alonso like La fideita del Candelch abre hoy viernes sus puertas en el Paseo de la Estación. Se ha adelantado una semana a lo que estaba previsto y se inaugurará con más expositores. Uno de ellos es la Unión de Yauradors y Ramaders de Elche. Por eso tenemos hoy a su presidente, a su responsable de Elche, Santiago Pascual, para conocer más detalles de esta edición. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Rosmar, y a todos, y a todos tus oyentes. La Fireta por fin abre, está ya todo preparado, el paseo de la estación desde ayer se estaba montando y hay novedades porque hay más participación de expositores, no sé si se habrá conseguido las denominaciones de origen y hay hasta un, un raco gastronómico. Pues la verdad es que la Fireta en esta edición, eh, cuando se inaugure esta tarde vamos a tener muchas sorpresas porque, como bien decías, eh, hay más expositores, hay más, más empresas que desean eh, estar presentes junto a nosotros en la fileta. Y, además de ello, pues eh, eh, tenemos la sorpresa, porque hasta hace un par de días no se tenía concretado si realmente vendría la Consellería de Agricultura con eh, la presencia de una gran parte de los eh, consejos reguladores de denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, pues vamos a cruzar los dedos y mantenemos ahí la sorpresa. Ojalá que sea positiva. Lo que sí te puedo decir, Rosmari, es que este año, esta, en esta presente edición, sí que estará presente el Comité de Agricultura Ecológica, que era un, uno de los temas importantes para la Unión de Obradores. Porque, Rosmari, el futuro, el futuro de la agricultura es agricultura ecológica, aunque haya gente que no lo quiera ver. ¿Vale? Entonces, eh, el que esté presente el Comité de Agricultura Ecológica en la Fireta, para nosotros es mm, un espaldarazo, una ayuda y un reconocimiento importantísimo de que la agricultura en el campo de leche tiene mucho futuro. Eso es lo que le iba a preguntar Santiago. ¿En qué situación se encuentran estos momentos los agricultores? Porque, al igual que el resto de trabajadores, están sufriendo los efectos de la guerra de Ucrania con esta crisis también económica y energética? Desgraciadamente, Rosmary, la guerra de Ucrania la estamos sufriendo todos, absolutamente todos, pero en el caso de los agricultores con un poquito más de gravedad en el sentido de que pues, en los precios agrícolas no se pueden re aumentar eh, para intentar compensar los costos, los mayores costos de carburantes, energía, abonos, insecticidas y todo lo necesario para la producción agrícola. Entonces, el agricultor en estos momentos está en una situación verdaderamente compleja porque no puede aumentar los precios en campo de sus producciones en función de lo que a él le ha aumentado los costes que O sea que Los posibles rendimientos agrícolas que hubiera podido tener en la presente campaña, por culpa de la guerra de Ucrania, se van a ver embargados en una gran parte. Yo no quiero ser catastrofista. Yo sé que la agricultura va a continuar, que los agricultores realizarán muchos esfuerzos y que depende de las administraciones el que tengan algunas ayudas para que puedan salir adelante, solo salir adelante. ¿Están llegando al campo de Elche las ayudas? Bueno, al campo de Elche, como a todos, los, a todos los agricultores de Alicante y la Comunidad Valenciana, están llegando las ayudas de la PAC, por una parte, y luego han llegado algunas pequeñas ayudas pues en, en el coste de los carburantes, igual que al resto de consumidores, o eh, las ayudas que el Gobierno está eh, aplicando a los costes de la energía para favorecer a determinadas eh, eh, a determinados agricultores o a determinadas empresas agrícolas. Sí tengo que decir una cosa: desde la Unión de Labradores hemos tenido que plantear un contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica, porque se nos se había prometido que a los agricultores que utilizaban energía eléctrica para los riegos se les aplicaría una doble tarifa, una tarifa para cuando riegan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 Eh, la amenaza es una amenaza, ¿no? De interponer el contencioso administrativo o ya han dado ustedes los pasos para recurrir. Mari ya se ha interpuesto, entonces ya se han, ya se, han, eh, ya, se ya, ya hemos actuado ante los jueces y eh, falta que el Ministerio de Transición Ecológica se exprese delante de los jueces. O sea, esto ya está en el juzgado. Entonces eh, los jueces. Pues emitirán un dictamen y no tardarán mucho. ¿Qué le pasa a Teresa Rivera? ¿Tan insensible es con la situación de los agricultores? Bueno, yo tengo que decir que a mí en principio esta mujer me caía bien, pero a lo largo de su gobierno pues hay muchísimas sombras. Entonces, yo no sé si realmente lo está haciendo bien. Yo sé que tiene un papel muy complicado, porque hay menos lluvias, hay una amenaza... De, de desertización que pesa sobre España, que cada vez eh, el nivel de las isolletas eh, van subiendo cada vez más arriba. Ya los, te, ya los tenemos por Almoradí, cuando hace 10 años estaban en Almería, vale la línea de, de pocas lluvias, me refiero. Entonces, eh, hay más necesidades. O sea eh, el agua cada vez es más demandada. Somos más población urbana, somos más población en las urbanizaciones somos más población en las industrias y todos quieren tener prioridades sobre la agricultura cuando en la ley de aguas tradicional siempre se ha establecido que el agua es primero para los, los consumos urbanos, para los consumos de beber y de, y de lavarse las personas. Y luego el segundo uso es al agrícola y el tercer uso es el industrial y en cuarto lugar el uso lúdico. Y entonces, claro, si consentimos que se vienen todas las piscinas y todos los, eh, eh, yo qué sé, todas las charcas y todos los negocios eh, acuáticos, precisamente eh, por, por delante de incluso el consumo urbano, pues, pues estamos pervirtiendo las reglas, ¿no? Entonces, por eso te digo, Rosmary, que esta señora tiene un problemón tremendo para gestionar su ministerio. Ahora, lo que no vamos a consentir nosotros es que perjudique a los agricultores, en absoluto. Y lo está haciendo, con varias medidas. Eh, ¿Qué te parece, qué os parece desde la Unión de y Silramaders el de Elche, la idea? Elche va a ser uno de los municipios, los regantes ilicitanos, si van a ser de los primeros en mod modernizar sus regadíos que ya lo hicieron, pero ahora con eh, dando un paso más con la instalación de esas placas flotantes solares que el Consejo Nacional del Agua ya ha dado luz verde para la instalación de esas placas solares flotantes. ¿Qué os parece esta iniciativa para reducir así la, los costes energéticos, apostar por las fotovoltaicas, sin ese impacto negativo que va a tener sobre el paisaje, sobre el territorio? Vamos a ver, eh, yo creo que en este, en este momento lo que tenemos que hacer es priorizar la producción de energía eh, eh, solar, energía absolutamente renovable, energía que no contamina absolutamente nada. Entonces, eh, lo más importante es, eh, en función de las necesidades, y teniendo en cuenta el problema de la guerra de Ucrania con las centrales nucleares que hay allí, o el, el, los problemas de Francia, Alemania y, y, y demás, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es priorizar todas las eh, plantas solares que se consideren. En el caso de Ríos de Levante es absolutamente necesaria tanto esa de las placas flotantes como las eh, las que van a establecer eh, para poder dar servicio a los al a aprovechamiento de aguas salobres que hay en el subsuelo en la, zona de, en la zona regable. Entonces, ese es un proyecto de Ríos de Levante por el que va a tener casi, casi, casi toda el agua necesaria para los agricultores. Eso es algo extraordinario. Eso sería uh -huh. lo mejor que pudiéramos haber hecho en toda la vida. Bueno, pues Entonces, esto, lo que, que esto lo que esto lo que animales, indica, pues, Santiago, sí, es que sí. no hay mucho tiempo. Esto lo que indica es que el campo del Che tiene futuro porque las, las cabezas pensantes que hay detrás de las entidades agrarias y de riego pues eh, lo garantizan. Para terminar... Concluimos. La fileta del Candel, ¿qué llamamiento hace a, a nuestros oyentes? Lo importante es que todos todos vuestros oyentes, amigos, conocidos, eh, vengan a vernos, vengan a preguntarnos sobre el campo, vengan a disfrutar de las cosas que tenemos que ofrecerles y lo más importante es que vengan a respaldar a la fileta. Y hay un, hay un llamamiento importantísimo que queremos hacer desde la Unión de Labradores es que cuando vengáis, hagáis fotos. Escribáis mensajes y los lancéis a las redes, porque con esto daremos la vuelta al mundo. Pues muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ti, Rosmari. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Patrocinador de las retransmisiones de lati Gobalon Mano Elche en Teleelch.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 Son las nueve en punto de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorita de hoy, de este viernes, 14 de octubre, vuelven las temperaturas veraniegas, según la previsión de Vicente Bordonado. Hoy viernes comenzamos con un nuevo veranillo. Alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 30 grados. Hoy llegarán a los 28 grados. Tenemos en estos momentos 19,2 grados de temperatura en la estación meteorológica de Telelch. Y lo hemos escuchado en la entrevista que hemos realizado. El Camp Delch va a ser...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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Cuando pasan dos minutos de las nueve de la mañana... ...comenzamos nuestro relato informativo. Lo hemos dicho, tenemos por delante un fin de semana... ...donde el mundo rural va a ser el protagonista... ...gracias a la fileta del Camp Delch... ...que se inaugura esta tarde a partir de las seis... ...en el Paseo de la Estación... ...con una apuesta por la eh, agricultura ecológica sostenible... ...para esta edición también hay novedades... ...como el incremento de expositores... ...por primera vez estarán los jóvenes de la olla y las vallas... ...y se instalará un racó gastronómico... ...se espera contar además con la participación... ...de las denominaciones de origen de los productos valencianos... ...como la granada mollar... ...que lleva años participando en esta fireta... ...para promocionar este producto estrella del Candelch... ...a través de los concursos tradicionales". Bien, pues abre sus puertas esta fireta en un momento crítico para los agricultores que están sufriendo los efectos de la guerra por el incremento de los costes. Desde la Unión de Llaurador se ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por no reducir los costes energéticos, como acaba de explicarnos Santiago Pascual, delegado de la Unión de Llauradors. Porque se nos se había prometido que a los agricultores que utilizaban energía eléctrica para los riegos,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 Se trata de un contencioso más de nuestros regantes contra el Ministerio de Transición Ecológica al que le llueven las demandas judiciales por incumplir las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Ayer se conoció que por segundo mes consecutivo el trasvase no va a enviar agua para regadío, sí para abastecimiento 7,5 hectómetros cúbicos. El portavoz de los regantes Ángel Urbina ha lamentado que la ministra no esté dando soluciones al cierre de este trasvase.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 Tenemos que estar fuertes para combatir la posible incremento de los caudales psicológicos en el plan ideológico del Tajo, porque si no, estaremos muertos.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 Y abrimos las críticas políticas. El Partido Popular ha denunciado de nuevo la supresión de esa veintena de plazas de aparcamiento en la calle Teniente Ruiz con motivo de su semipeatonalización, porque se quiere convertir en plataforma única. El portavoz del PP, Claudio Guilaver, ha pedido al equipo de gobierno que recapacite en sus políticas de movilidad.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 ...para aumentar el poder adquisitivo de la Diputación. Gracias Marga y la Fundación Mediterráneo... ...estudia la posibilidad de abrir... ...el emblemático hor del chocolater al público... ...con visitas guiadas, tal y como adelantó ayer... ...aquí, en La Glorieta, el gestor cultural... ...de la Fundación Vicente Sánchez. Tenemos un proyecto, tengo una idea en la cabeza... ...que el propio huerto en sí... Eh, ...tiene una historia antiquísima...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 que se hiciera también en el Lord del Chocolater para todo el público de Elche. Pues de momento, mañana el Lord del Chocolater abre sus puertas al público por la mañana, con motivo de esas jornadas informativas que se han organizado para dar a conocer la reapertura de la Escuela de Pintura del Lord del Chocolater que comienza una nueva etapa. Estuvo cerrada desde 2014 pero a, ahora se inicia. iniciarán las clases a partir de la próxima semana bajo la dirección y coordinación de la pintora María Dolores Mula. Y el aeropuerto de Elche ha superado los 10 millones de pasajeros... ...en lo que llevamos de año. Los datos del pasado mes suponen una recuperación del 87%... ...del tráfico de viajeros respecto al mismo mes de 2019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 en la siguiente fase del plan se van a incluir, dicen, 26 viviendas más, tras acreditar los propietarios que cumplen con los requisitos. Y continuamos. Ayer anunciábamos que el Ayuntamiento vuelve a sacar la próxima semana una segunda fase para adquirir bonos consumo para comprar en los comercios y establecimientos de hostelería por valor de un millón de euros tras el éxito de la primera fase. Pues bien, desde hoy, viernes, ya se pueden inscribir en la web municipal elchelectrorenova.es para poder adquirir a partir del lunes, otros bonos. Se trata de los bonos eficientes, de los bonos para comprar electrodomésticos eficientes con el fin de rebajar la factura de la luz por ese ahorro energético. Hasta el 7 de noviembre tendrán de plazo para gastar esos bonos de unos 250 euros, por los que el consumidor debe aportar 50, y de 360, por los que se deben aportar 60. Casa de la Dona y la Universidad Miguel Hernández han puesto en marcha una campaña de igualdad para luchar contra las conductas machistas. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Eh, del 20 al 22 de octubre el Centro de Congresos acogerá la Jornada Internacional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 Pues hay más entidades vecinales que se suman a esas iniciativas para luchar contra el machismo. Mañana sábado se llevará a cabo el cuarto encuentro de mujeres vecinales en el centro de congresos con el fin de debatir sobre las claves para la igualdad en las mesas de trabajo que se han organizado. También hay varias actividades que concluirán en noviembre con la décima edición de la carrera Mil, Mil Camins, una meta, con el fin de poner el broche final a este encuentro reivindicativo.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 Y hay más asuntos que tienen que ver con la salud. El Hospital del Vinalopó, con el fin de ofrecer la máxima información posible a las embarazadas y sus familiares para resolver todas sus dudas, está facilitando un espacio digital para resolver consultas sobre el proceso de gestación y cuidados del recién nacido. Ayer se celebró el Día Mundial de la Visión y desde el Servicio de Oftalmología del Hospital General se dieron algunos consejos para mejorar la visión De todos, sobre todo de los jóvenes que deben pasar menos tiempo ante las pantallas y en caso de tener que trabajar ante ellas, pues debemos hacer descansos de 20 segundos cada 20 minutos mirando al horizonte. El Hospital General atiende unas mil consultas oftalmológicas a la semana y realiza al año 2.000 operaciones de cataratas. Y este fin de semana, pues... Ah, se celebra en IFA una de las ferias más atractivas para los jóvenes. Es el salón del cómic que vuelve sábado y domingo a IFA con una oferta de ocio reforzada. La séptima edición de Video Game Comic contará además con la presencia del actor que interpretó a Bran Stark en Juego de Tronos, el cual, el cual va a participar en encuentros abiertos al público. También vendrán dibujantes e ilustradores de Marvel, Con Salva Spin o Aneke, así como directores de cine. Este certamen es ya un punto de referencia para todos los amantes de la cultura friki. Y terminamos con las declaraciones del director del Colegio Mariano Bengiure, Alex Gascón, valorando el espacio informativo que Teleelch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 la glorieta con rosmary alonso copei extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno serraje afelpado y baquetillas copei desde 1993 al servicio del fabricante de calzado estamos en pablo picasso 68 elche. Hola Soc Organic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell: l'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pontnou i Carús Oest. Amb la vostra ajuda em menjaé tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d’Ech amb el medi ambient i l’economia circular. Tens algun dubte? Te ressolem en femmelch.net. És un missatge dute elche i Ajuntament d'Elch. Ja saps tot el que es descompon al marró.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y después de dos años sin las fiestas de San Crispín, podemos decir que este año, a partir de... El lunes vuelven las actividades organizadas por la Asociación Amigos de San Crispín, que mantiene en elche esta tradición tan vinculada a la industria zapatera y, por tanto, para conocer el programa, las actividades y, sobre todo, el pregón, que tendrá lugar la semana que viene, contamos con uno de los nuevos integrantes de esta asociación, el joven historiador eh, Premio en Investigación del Archivo Histórico Municipal, Francisco Borja, al que también eh, solemos eh, pues eh, contar con él para hablar de determinados eh, tradiciones, culturas y hechos históricos de nuestro municipio. Francisco Borja, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Pues primero, ¿por qué has querido integrarte en la Asociación Amigos de San Crispín? Pues la verdad es que eh, yo he tenido siempre un vínculo con el tema de la cultura zapatera y el icono por excelencia en, en Elche y en el municipio es el patrón, es San Crispín. Bueno, pues uno más. Tienes en tu mochila histórica, con lo joven que eres, también estás participando en la Cátedra Institucional Pere Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. ¿Esto supone que también puedes dar un paso para la Cátedra de San Crispín? Pues quién sabe, de momento está, hay proyectos en marcha y, y el tiempo dirá. Bien, pues de momento estás en la Asociación de Amigos de San Crispín. ¿Cuál es el programa de actividades para este año? Porque había ganas después de dos sin poder festejar al patrón de los zapateros. Exacto, este año la verdad es que lo hemos concentrado todo en una misma semana para que la gente pueda disfrutar y asistir a todos los eventos y a todas las actividades que se van a desarrollar. Eh, empezando por este mismo lunes 17, que a las ocho y media tenemos el pregón en el centro de congresos, a manos del empresario del calzado Tomás Antón Tremiño. ¿Por qué se ha escogido a Tomás Antón? Pues porque eh, lleva también un largo trayecto en el mundo de la industria zapatera, desde la fundación de su empresa en 1974, y además de que es un ejemplo de que la industria no solamente está en el núcleo urbano, sino también en la pedanía y en el Camp Erz, en este caso en La Olla. Bien, pues el lunes es el pregón, y eso significa que si lo habéis condensado todos en una semana, el domingo que viene terminan todas las actividades con la romería. Pues háblame de las actividades antes de la romería, lo dejamos para el final. ¿Qué otras actividades después del pregón tenéis? Pues mira, el día ya 20, 21, 22, que cae jueves, viernes y sábado, a las siete y media hay un trigo en la parroquia Madre de Dios, donde se encuentra el santo, y el sábado 22, a las seis y media, antes del trigo, se hace una ofrenda floral que empieza desde la Plaza Barcelona hasta la parroquia Madre de sí. Dios. ¿Y cómo está la ermita de San Crispín, la pequeña ermita, que es donde el domingo vais a exponer la imagen? ¿El ayuntamiento ha condicionado las, los alrededores, las inmediaciones...? Sí, estamos también participando desde la propia asociación para adecuar todo el espacio, tanto exterior como interior, para que todo, todo esté en orden. De todas formas, durante todo el año también se realizan tareas de, de conservación y de limpieza para que todo esté en orden. Vale, pues ya que eh, estáis vosotros visualizando, vigilando y contribuyendo a que todo esté en orden, eh, pues ¿qué tenéis preparado para la romería? ¿Cuáles son las expectativas en 2022? Pues este año es especialmente especial y, y hago un llamamiento también a la ciudadanía licitana y para que participe, porque este año tenemos dos, dos aspectos a destacar y es que este año nos acompaña la imagen de la Virgen de la Asunción, porque los años anteriores con motivo de la pandemia no nos pudo acompañar con motivo del 650 aniversario, y este año también ha confirmado de que va a participar en la romería el obispo de la diócesis Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla. Bien, ¿y cómo es la logística de esa romería? ¿Cuáles son los horarios? ¿A qué hora sale? ¿Desde dónde? Eh, ¿Vais a repartir chinchetas? Eh, ¿Cómo van a ser los romeros? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis organizado? Pues se sale desde las nueve y media, desde la parroquia Madre de Dios. Se hará el recorrido tradicional por las calles del barrio de Carrús y terminará en, en el recinto de Armita, donde se realizará la misa y la posterior entrada al ...a la ermita para coger chinchetas, calendarios y los pañuelos. ¿Y habrá por rate eh, puestos de venta en los alrededores? No, este año no habrá. ¿El motivo? Pues porque al final no, no ha habido una actividad, no ha, no ha habido ofrecimiento... ...y desde la asociación tampoco queríamos darle ese aspecto a, al evento. Que este año al venir la Virgen de Asunción y también el señor obispo, pues queríamos hacerlo un poco más solemne y más y más seria la, la, el día. Bien, pues el llamamiento está realizado a la participación de la romería. Tomás Antón, el zapatero eh, que lleva décadas eh, produciendo en nuestra ciudad, será el pregonero el que dé el pistoletazo de salida eh, este lunes, el el 17 de, de octubre, y para terminar, como historiador, Francisco, esta tradición eh, po, ¿qué aporta a la ciudad? ¿San Crispín qué aporta a la ciudad? como eh, Tiene que ser importante, porque la Universidad Miguel Hernández tiene una cátedra, la del calzado, que le ha puesto el nombre del patrón. Exacto, al final, como hemos comentado en la, la entrevista, es una figura icónica dentro de la historia de, de Berche. Yo creo que es la segunda parte del siglo XX, no se entiende sin la figura del patrón. Eh, es un icono dentro del movimiento social e incluso movimiento obrero, porque eh, ha tenido bastante importancia la figura en este, en este aspecto. La asociación a la que perteneces ha tenido dos años para pulir y preparar la imagen. ¿Está, está bien conservada? está totalmente conservada con el aspecto que siempre suele tener y además de que cuidamos la imagen de una forma excepcional. Y preparada para volver otra vez a darse ese baño de multitudes como antes de la pandemia. Francisco Borja, gracias por mantener esta tradición y por haberte, porque contigo, con tu juventud, lo que pone de manifiesto es que hay relevo generacional para mantener San Crispín en la fiesta. Exacto, siempre estamos abiertos a nuevas ideas y a nuevas generaciones para que participen en San Cristín. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Teika Bending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo de Latic Gobalon Mano Elche en Teleelch. Cuando quedan tres minutos para llegar a las nueve y media de la mañana antes de la siguiente entrevista, vamos con la música con los clásicos con Chuck Berry con su you Never Can Tell, una canción que la popularizó el director Quentin Tarantino. A ver si la recuerdan. see young Monsieur and Madame have run the chapel. show You never can tell They had a high-five phone Oh, boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm, and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell Say la vie, say the old folks you go to show you never can tell They bought a soup It was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks told To show you never can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 9 y 38 minutos de la mañana hemos llegado al viernes estamos en la recta final del programa La Glorieta, estamos iniciando un fin de semana en el que según la previsión de Vicente Bordonado, las temperaturas estarán elevadas volvemos otra vez a pasar calor hoy alcanzaremos una máxima de 28 y tendremos un nuevo veranillo, los cielos estarán despejados, ambiente soleado para disfrutar de la fireta del Camp Delch. también mañana se eh, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama... ...y la Asociación AMACME... ...pues ha organizado diversas actividades... ...con un único objetivo... ...concienciar a la ciudadanía... ...de la alta incidencia que este tumor tiene... ...en la población, sobre todo femenina... ...y en la importancia de seguir aportando dinero... ...para que la investigación científica avance... ...y pueda encontrarse ya una cura... ...aunque la incidencia del cáncer de mama... ...en estos momentos es elevada pero eh, las posibilidades de sobrevivir al cáncer de mama son muy elevadas también gracias a los nuevos tratamientos que han salido en estos momentos bien pues eh, es un fin de semana en el que nuestra intención sin duda es pasarlo bien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 ...faltan 15 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana... ...y les recordamos algunas de las noticias... ...que les hemos contado desde las 7 de la mañana... ...hoy a partir de las 6 de la tarde se inaugura... ...la Fireta del Candelch en el Paseo de la Estación... ...con importantes novedades... ...se amplían los expositores... ...estarán las denominaciones de origen de los productos valencianos... ...la Granada Mollar se promociona con los concursos tradicionales... ...habrá exhibiciones, hay más asociaciones... En, ...participando en esta fireta del Camp Delch, ...que apuesta por la agricultura ecológica... ...y que abre en, una, pues en un momento crítico para los agricultores... ...necesitan nuestro apoyo para poder salvar sus cosechas... ...tienen que hacer frente a ese incremento... ...de los costes de producción y el Ministerio de Transición Ecológica... ...pues no está ayudando... ...desde la Unión de se han denunciado que han llevado a los tribunales al ministerio porque no ha reducido los costes energéticos como se comprometió el pasado año por ley. Y también los contenciosos le llueven al ministerio porque no está cumpliendo con las reglas de explotación del trasvase tajo segura. Ayer conocimos que de nuevo, por segundo mes consecutivo, el ministerio no va a enviar agua para riego del tajo, solamente enviará este mes 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento ...humano, con, eh, para el consumo humano... ...el portavoz Ángel Urbina... ...ha lamentado que la ministra no dé soluciones... ...al cierre del trasvase... ...y ha advertido que no las está buscando... ...y que el agua desalada, pues no es la solución... También les hemos contado las denuncias del Partido Popular por la supresión de más aparcamientos en esta ocasión de la calle Teniente Ruiz con motivo de las obras de semipeatonalización que se van a llevar a cabo y de la denuncia de compromiso porque dice que la Diputación no está invirtiendo en subvenciones en el Che como le corresponde eh, y que están invirtiendo mucho más por habitante diputaciones como la de Castellón y la de Valencia.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 ...en lo que llevamos de año... ...y por otro lado mañana sábado... ...El Art del Chocolater abre sus puertas al público... ...para que puedan conocer el proyecto... ...que ha retomado la Fundación Mediterráneo... ...de cara a poner en marcha... ...este mismo mes... ...las clases de la Escuela de Pintura del Art del Chocolater... ...con la artista María Dolores Mula... ...al frente como directora... ...una escuela que cerró sus puertas en 2014... ...y que ahora vuelve para seguir fomentando... ...el arte en el Che... ...en la crónica deportiva... ...Paco Gómez nos ha estado contando que hoy se va a presentar al nuevo entrenador Jorge Almirón y el propietario Cristian Bragarnitz va a comparecer ante los medios de comunicación para explicar los motivos por los que ha dado una segunda oportunidad al técnico argentino que fue destituido en una temporada anterior por sus malos resultados. Y también José Antonio González nos ha contado las citas importantes que tiene el club balonmano femenino de cara a este fin de semana en competición europea, dos partidos que telech va a retransmitir.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 Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream Everything I want the world to be Is now coming true especially for me And the reason is clear It's because you are here, you're the nearest heaven that I've seen I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around your love's put me at the top of the world Something in the wind To learn my name And it's telling me That things are not the same In the leaves on the trees And the touch of the breeze There's a pleasing sense Of happiness for me There is only one wish On my mind When this day is through I hope that I That tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find. I can find is a love that I've found ever since you've been around. You'll both put me at the top of the world.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 ¿Pensando dónde celebrar el Día de Todos los Santos? Restaurantes Águila Bar. Disfruta del menú que han preparado para Águila la Torre y Altavix y que podrás ver en sus redes sociales. Y si eres más de carta, Doctor Caro y Corazón de Jesús. El mejor picoteo, carnes y pescados, todo como a ti te gusta. El Día de Todos los Santos, celébralo en Águila Bar. Bares para vivirlos.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta, quedan cuatro minutos para las diez en punto de la mañana, vendrá nuestra compañera Marga García con más información para una jornada caracterizada por el buen tiempo, las temperaturas elevadas, alcanzaremos una máxima de 28 grados y por las diversas citas que tenemos, un largo fin de semana en el que hay iniciativas desde ...las asociaciones vecinales... ...para combatir las conductas machistas... ...en el centro de congresos... ...hay ferias, certámenes... ...como la fileta del can de Elche... ...la más importante... ...en el paseo de la estación... ...y también en IFA... ...tenemos una de las ferias más atractivas... ...para nuestros jóvenes... ...el Salón del comit Que vuelve este fin de semana con una oferta de ocio muy reforzada, según sus organizadores. Se trata de la séptima edición del video game comic que contará con la presencia del actor que interpretó a Bran Stark en Juego de Tronos, el cual va a participar en encuentros abiertos al público. También vendrán dibujantes de Marvel, como Salva Espino o Aneke, así como directores de cine. En fin, es un certamen que se ha convertido ya en un punto de referencia para todos los amantes de la cultura Friki. También mañana se celebra, lo hemos dicho, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y Amacmec, pues ha convocado, ha organizado diversas actividades. A partir de mañana empiezan con el fin de concienciar a la población de la incidencia tan elevada que tiene este tumor en la población femenina, sobre todo en la población femenina y la prevención para poder combatirlo y sobre todo para concienciar sobre la necesidad de seguir investigando, aportando fondos para seguir investigando y poder dar con una cura definitiva del cáncer en general. Son muchas las noticias, también hoy hemos tenido en nuestro programa a Francisco Borja, integrante nuevo integrante de la Asociación de Amigos de San Crispín, porque las fiestas regresan a Elche. A partir del lunes con, eh, se da el pistoletazo de salida con la lectura del pregón a cargo del empresario Tomás Antón, del empresario Zapatero, y terminará el domingo con la romería. Se ha confirmado ya la presencia del obispo de la diócesis y también la imagen de San Crispín, el patrón de los zapateros, estará acompañada por la imagen de la Asunción, la patrona de la ciudad, una romería que terminará en la ermita, en el barrio de San Crispín, en el barrio de Carrús. ...con reparto de chinchetas y calendario... ...esperemos que haya una multitud de gente... ...recuperando una de las tradiciones... ...tan vinculadas a la industria zapatera... ...nosotros nos vamos... ...les deseamos que tengan un buen fin de semana... ...tienen para elegir... ...y también tienen el tiempo ideal para disfrutar... ...la glorieta vuelve el lunes... ...les dejamos con la música de Michael Jackson...